Que, pues, ojo, que acá no, no vas a criticar porque hace cuatro fechas atrás decíamos estábamos fuera del campeonato. Uh -huh. Ganaste tres partidos y te acomodaste un poco. Y todavía, y todavía ponele por decir, tenés mínimas chances pero tenés. Porque si vos, vos te mantenés ahí, le ganás, ponele, no sé, digo, ganás tres o cuatro partidos, jugás con River, le ganás arriba y estás a seis, a seis puntos. Eh, perdón sí, pero a cinco puntos tenés dos equipos más arriba estás a cinco puntos uno, uno con Ayudín no pero digo estás a estás a cinco puntos uno más Luis. yo creo que uno. es muy pretencioso si bien las ilusiones nunca uno las tiene que resignar creo que es muy pretencioso pensar que comprando 14 jugadores claro Eh, tenés que apuntar al campeonato. No. Algunos colegas nuestros que sacaron una encuesta a principio de año Oler. pusieron a dónde lo ve a Racing. Yo estoy contento porque puse del, entre los primeros seis. Y me parece que este equipo está para eso. Quizás si hace dos incorporaciones buenas, Racing tiene para, para mí dos jugadores titulares. Mm. Uh -huh. Para traer eh, para rellenos que no traiga nadie. Dos jugadores titulares. Si puede mantener esta línea. Eh, ahí le tengo fe para el próximo ¿y qué programa. te parece? ¿qué, ¿un enganche? ¿te parece? ¿y qué más? es complicado me gustaría un día poder charlar con Coca y que me diga qué, ¿a qué quiere jugar? ¿y un central también? central bueno que mande? Eh, la, re la realidad es que tiene dos o tres lugares yo creo que ha ido encontrando algunos jugadores le ha ido encontrando puestos el costado derecho de Racing, por ejemplo era un problema, de pues hecho bueno. jugaba de volante un 4 Encontró a Cuña, pero me parece que tampoco es un zurdo porque es enganche y centro. Sí. Y bueno, eh, lo de que lado pasa el es que... Si vos me decís a quién comprar, ahí viene el otro. No, no, puesto, te digo yo, no, a quién ya se no, tengo un mensaje acá para hacer este por Twitter, de Cecilia Real. Que se le afloje con el azúcar. Que se van a volver diabéticos. Ah, porque no sale muy bien. <risa> o sea, no, no, no... Hace un rato se moría el, el conductor de esa casa. Dale, se muere, huevo en vivo, dale que gasta. <risa> Yo creo que el espíritu racinguita exige no ser amargo. Claro. Para mí era como azúcar, se divinen. Eh, pero no. Eh, yo lo veo bien al equipo y la verdad, aunque parezca muy austero o poco optimista, yo sigo mirando los 23 puntos y faltando 6 partidos, 23 puntos me gustan. No me voy a olvidar sí, sí, de los partidos del año pasado, de que ganábamos 1 a 0 colgado el travesaño y cuando ganábamos festejamos y así juntamos 16 oh. puntos. 33 en 38 partidos el año pasado Pero yo te digo, está bien, pero vamos a ser realistas Nosotros estamos como está eh, Estamos donde estamos Un poco porque Lo criticamos a Zubel Díaz Zubel mandó te mandó 62 puntos Sí, pero, pero Zubel no hacía los goles No, no, no, ah. está bien, lo no hacían los jugadores sí, Pero bueno, pero ya esa ya es la de que no, no, no, está bien Pero no digo, no, voy a, a los puntos sí, sí, sí. ¿Me entendés? Por eso yo quiero que Racing haga 30 puntos Si hace 30 puntos Pero lo aplaudo. Yo creo que va a ser más. Sí, va a ser más. Aunque no pelee el campeonato, me da la sensación que, que puede hacer más de 30 puntos y lo va a necesitar, porque en algún momento van a volver a... Eh, 30 más, puntos. estás a, a, dos, a dos partidos ganado y un empate te estoy hablando. No, no, lo tengo claro. 9 pero... eh, eh, no de fe. No, ¿cuánto quedan? 6. Eh, eh, el otro día miré y claro. en el próximo torneo o en el próximo junio se irían los 62 puntos de su claro, uh -huh, por eso por sí, queda... lo cual tenés que juntar 62 puntos de acá eh, a, a junio, junio ¿no? del claro. año 2015 claro, ¿sí? claro para poder estar bien posicionado, tranquilo y no jugar con la presión que si por porque. ahí tenés dos o tres partidos te ve de vuelta en la tabla del claro. porque muchachos, nosotros nos queda una campaña de 43 puntos de creo. 33 33 total, y sí, sí. bueno <risas> ¿Entendés lo que te digo? Toda la historia de Mostaza... ¿no? Así, así te va a... Noven... Mira, estamos hablando de 95 puntos que te va a quedar. Claro. No, no. Con 62 puntos. Igual hay un reaseguro. Sí. 10 equipos nuevos que entren claro, a jugar no, en primera, no pueden hacer de un Campañón los 10. No. Obviamente... Pero todos queremos que... El deportivo, deportivo Español fue un equipazo en... cuando nos fuimos al descenso. Pero 10... Una cura es uno. Nada, sí, hay que sí. ver si va por el campeonato se se o sea, hay, hay problemas con el campeonato, no sea cosa que así como suben los dios a bajar de vuelta y vamos a tener un campeonato de tenemos ahora. Porque no, todavía sí, no está sí, nada no, seguro. ¿y qué? Me parece que el equipo da algunas seguridades que hace un semestre atrás no había. Sí, totalmente. Sabés que es un equipo que puede hacer un gol en cualquier momento. Sí. Tiene variantes, va, uh -huh. eh, tiene más jerarquía individual en los jugadores, entonces indudablemente ha mejorado, eh, le faltaría un golpe de, de calidad, un toque de calidad, tiene, tiene una, una, como una búsqueda de, de protagonismo, ¿no? porque Racing quiere ser protagonista, uh -huh. ¿entendés? Que igual bueno. te digo con Vélez no me gustó la posición del segundo tiempo, no sé si fue mérito de Vélez fue que racing especuló Pero yo que yo de re, re, estaba estaba re, re quiso cuidar el resultado no, y se tiró atrás y hombre. trató de tener la pelota lo que pasa es bueno eh, como también el gol el gol viene eh, volvimos para atrás sí te doy acuerdo con vos porque qué pues me parece que volvimos a defender eh, sobre nuestro arco en esas pelotas aéreas los errores que tuvimos Eh, con Independiente, con todos los goles que nos hicieron, ¿te acordás? De, de, de pelotas paradas, que, eh, bueno, volvimos a tener ese error. Porque Racing era como que se defendía en estos partidos un poco más, más lejos. Porque yo quiero que Racing se defienda a ponerle, no, y, y cuando dan un corner, llegan al área, de a la, a la línea de gol. Y Saja no sale, pero bueno. Pero Saja si tiene la oportunidad sale ahí, digamos, con, con un espacio sale, porque eso se notó. Conectar, con, con espacio sale. Te escuchó lo que dijiste? <risa> ¿Ten, ten, ¿Tenés saludos? ¡Excelente! Sí, sí. Acá el eh, muñequito de nieve, sí. Sergio. sí, pone, hola equipo de verdad racingista, hoy escuchamos por internet. Saludos, Sergio. Bueno, después lo vamos a llamar. Un a abrazo. A ver Johnny, esté atento. ¿eh? <risa> También mandarle un saludo, que ayer fue ayer, ¿no? Sí, ayer o antes de ayer. Ayer o antes de ayer fue el cumpleaños de Jorge El Flash. Eh, un... un... El Fasar, para mí. ¿O no, no, el, el Flash eh... para mí. ¿eh? Para vos es el Flash. No, no el flash, sea, el, flash, ah, el, sea. El, el nombre es el Flash. Fue al Humboldt en Racing, es un genio. Así y, ¿Cómo es el, el nombre? Están hablando del Fasso. El propio, el propio colega mi. Están hablando del faso <risa> El amigo de <risa> Bárbaro. Bueno, bueno. Ah, y una cosita para cerrar. Es que otra cosa, más, sí. ¿Viste? se fue Dios. Se fue, pues ya, se fue Villar a... A Defensa, bueno. A Defensa, no se llevó a Azevedo. No. Se lo olvidó a Azevedo. El... Eh... iba a decir, parece que volvió con Coca y bueno. Sí. Le dieron un poquito el, el Racing. ¿Y, eh, ¿Y querés que te cuente algo? Sin cargo. Sí. Y el 80% del sueldo lo, lo paga Defensa hasta que tenga que volver a Racing, que es en diciembre del 2015. Uh -huh. Hay quienes dicen que ya no vuelve. No. El contrato no, no, no. vence en junio del 2015 y tratarán de Y yo no sé si un... un lugar. Y bueno, por ahí lo traemos a Camacho en lugar de Jarrojo, ¿eh? oh, O claro, no, el que me gusta es el otro. Brian ese que siempre... Fernández. Me... Sí, yo le digo Brian Rodríguez, pero no es Brian Rodríguez. es Brian Fernández. ¿no? Uh -huh. Ese me gusta. Y no sé si no vuelve un jugador que se fue a jugar a Estados Unidos. Porque no sé si te enteraste... Peletieri. ¿Te enteraste que Linear Report se fue a Estados Unidos? Hoy se conoció la noticia que el Chivas-Usa ha dejado de existir. El equipo que se fue, Peletieri, dejó de existir. Quebró. Quebró. O sea... Eh, no diario, creo que no diario no ningún Mar... diputado. El diario Marca. Pero en Estados Unidos no creo que ningún diputado salga al equipo de fútbol. El, el diario Marca dice, Chivas Usa ha dejado de existir. A mí me pareció esa noticia muy, muy similar a la que vivimos tiempo atrás. ¿Y en qué situación está Pelletier? ¿Lo compraron no. ellos totalmente? Ah, no. Se le había dejado el, el, el, el pase sí, en blanco. Pero está... pero bueno, por ahí viene quien te dice no, pero está, el, sea... está blanquito, ¿no? Y pero por ahí que te dice, ¿a dónde va? Que después, yo le agradezco a Peletieri los servicios prestados, pero me parece que su historia en Racing ya fue. El último año de Peletieri fue muy flojo. Pero con el equipo que tenía Racing también cualquiera era difícil eh, destacarse sí. en ese equipo. Digamos, esto no va hasta, la, hasta después del shop, creo, a mi entender. Todavía no está definido cuántos jugadores van a ser eh, posibles incorporar a fin de año. Sí. O sea, gastar, un, gastar un un cupo en, peletieri. Un cupo en oh. peletieri si vos me decís, tenés libre, claro, libre. bueno, viste, sumate Flaco vení, probate <risa> pero Entrenar... tapar, tapar a jugadores de... yo he visto algunas movidas, sobre todo viendo las formaciones de las inferiores que hay una tendencia a que los chicos, más allá de que juegan por año de nacimiento uh -huh. van tratando de acelerar los procesos de algunos. Digamos, los que más se destacan, algunos con edad de sexta están jugando en cuarta, algunos de quinta están jugando en reserva con, con buen resultado. Y la verdad es que tapar chicos, cuando todos nos, de, nos damos cuenta que con la venta de De Paul solamente armamos un equipo nuevo, porque la diferencia económica es cada vez más, más a favor de las monedas extranjeras, el deterioro del peso es inevitable. Y Racing armó un equipo nuevo vendiendo un jugador de las divisiones inferiores yo no uh -huh. creo que si hay algo que y no hay que está, hacer está para entrar un millón de euros bueno, ¿eh? no hay que tapar a los chicos de las inferiores que andan bien y resignémonos como hincha que somos de que si juegan bien y andan bien no duran más de un año un año y medio sí, no verdad. hay manera sí, de mantenerlo eh, ya ya nos vamos a a, a, a, la, a la pausa tenemos dos mensajes Cecilia Real se lo nota bajón a Sergio arriba el ánimo que el sábado va pillú de tres Y sal, saludamos oh, a Morín, como era, No, no vale criticar, dijo. ¿No voy? Este, no le critiqué. salido el ídolo a, a Ceci, ¿eh? Pichuco. ¿Eh? Pichu. Pichu? Escucha, no, Pichu lo va. Es, es eh, y Rosa, y le mandamos un saludo oh, a, a María Rosario también, que nos está escuchando. Pausa y ya volvemos con verdad racismo. AM 1470 Una Radio Cadena Un lugar del Encuentro ¿Y Usted lo puede informar con total libertad e intercambiar opiniones con nuestros oyentes Radio Cadena te da la posibilidad, con precios a tu comodidad. Comunícate al 4225-7304 o 4247-6596. Radio Cadena. A partir de ahora, toda la actualidad nacional e internacional de Noticias Argentinas. Absolvieron al periodista santiagueño que había sido acusado de terrorista. El periodista Juan Pablo Suárez fue absuelto de la causa en la que estaba acusado por incitación a la violencia colectiva por haber reproducido la filmación de una protesta de policías en Santiago de Estero. y la oposición calificó la decisión judicial de Isla Democrática. Randazo anunció que los mayores de 75 años no tendrán que tramitar el nuevo DNI. El ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazo, anunció hoy que los mayores de 75 años no deberán tramitar el nuevo DNI y aclaró que los jubilados podrán cobrar sus haberes previsionales con el documento que poseen actualmente. Profanaron una capilla de Pito Truncado Santa Cruz. La capilla Virgen del Valle, ubicada en el barrio IPF de la ciudad de Pito Truncado Santa Cruz, sufrió un ataque vandálico. Según informó el sacerdote Raúl Domínguez, párroco de la Sagrada Familia, los delincuentes arrancaron las puertas, destrozaron ventanas y arrojaron objetos contundentes para dañar la infraestructura del templo. Internacionales. Estados Unidos asiste en Cuba a reunión técnica continental contra el ébola. Una reunión técnica para diseñar medidas contra la expansión del ébola en América fue inaugurada este miércoles en Cuba con la presencia de 32 países, entre ellos Estados Unidos, en una inédita cooperación entre dos viejos enemigos de la Guerra Fría. Empresa israelí, Softrum, cierra su controvertida planta en Cisjordania. Softrum, una empresa israelí que fabrica aparatos de gasificación de bebidas, anunció este miércoles el cierre de su principal planta de producción, situada en una colonia en Cisjordania ocupada y que dio lugar a un llamado de boicot internacional. Deportes, Deportes. Por el temporal se rompió el techo del Estadio de la Plata, pero el duelo entre Estudiantes y River se jugará. El Estadio Ciudad de la Plata sufrió serios daños al romperse parte del techo como consecuencia del fuerte temporal que se registró esta madrugada. Aunque no obstante, el partido entre Estudiantes y River por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana se disputará normalmente. Malestar en Independiente con el representante de Mancuello. Los dirigentes de Independiente le apuntaron al empresario Jorge Cisterfiller, representante de Federico Mancuello, debido a que consideraron que dilata la firma o la renovación del contrato del mediocampista. Hugo Moyano vio el contrato que pidió Jorge Cisterfiller y dijo que antes de firmar eso renunciaba como presidente, aseguró el secretario deportivo del club de Avellaneda, Jorge Damiani. Hasta aquí, el panorama informativo de Noticias Argentinas. Radio Cadena Informa y te acompaña. Informa y te acompaña. Escuchamos a través de internet. Okay, okay. En ww.cadenaam 1470.com oficia en este programa Ángel Velo e Hijo alquiler y venta de estructuras tubulares módulos y tubos de descarga limpieza general de tanques de combustible con hidrolavadora y plantas industriales siempre junto a Racing y su gente Manuel Ocampo 1865 Avellaneda 4205-3808 mvelo arroba ciudad Apumaga .ar. Asociación de Profesionales Universitarios del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación Desde 1956 Para defender y representar los intereses individuales y colectivos de sus afiliados www.apumag.org.ar 4121-5149 Carmelo Pólice y Hermanos Sociedad Anónima Grúas y Transportes Especiales alquiler de grúas móviles y telescópicas y al transporte de maquinarias para industrias, utilizando en su emprendimiento modernas y sofisticadas maquinarias de alto valor que colocan a la compañía en posición de liderazgo en el mercado. Ventas arroba .ar. Avenida Belgrano, 1286, Avellaneda, Buenos Aires. Telefax 4205-8000. Cruzada Renovadora Academia Desde 1985 En la vida institucional de Racing Y ahora Junto a Claudio Velo En Racing Unido Nuestra web www.craracin.com.ar Otero y asociados Estudio contable integral Consultores tributarios Si sos de Racing y de corazón Debes tener un contador de Racing Con sangre celeste y blanca No dudes en comunicarte con Mariano Otero, tu profesional de Racing. MarianoOtero, arroba OteroYasoc.com.ar Teléfono 4222-8855 Si querés ayudar a Racing, paso a paso Racinguista, integrado por socios, filiales, medios partidarios y agrupaciones solo con el fin de ayudar a Racing, sin fines políticos. Comunícate al mail paprasindista arroba .ar, y juntos vamos a hacer crecer a Racing. Con cuerpo y mente joven siempre que acates decisiones en un buen rol podrás actuar La emergencia nacional Juventud es primordial chivé Venir a votar pagarán su culpa los traidores esencia y morales Es bueno, pero bueno pero... bueno bueno bueno bueno bueno bueno volvimos a esto que es verdad racinguista, no sé si fue penal, no me interesa lo que pasa en La Plata. ¿Qué pasó con la, con la eh, unidad básica, mi amigo? Espera, <ríe> antes, antes, antes, antes, antes, antes vamos a decir un par de cosas, antes de empezar con la parte política. El otro día, eh, primero, ¿vos diste la vuelta olímpica en la cancha de Racing alguna vez? El día del partido con River dentro del campo de juego ¿la ¿entraste sí, Ahí, ahí me... sí, la cancha a la vuelta olímpica? Sí. ¿la querés dar de vuelta? Sí. anotaste la maratón y cuando termina la maratón entras a la cancha y das la vuelta ¿qué día? ¿Es el... mañana, mañana, mañana tenés que dar a vuelta es el domingo 2 de noviembre 9 y media de la mañana la organiza el paso a paso en el estadio la entrada es de 250 Y podés en, anotarte en la Academia Ahí en Mitre Y es a beneficio del polideportivo sí, bueno. Mitre, en sí. La Valle Y Villa del Parque sí. Vos estás entrenando Yo estoy entrenando, yo voy a correr Lamentablemente por una cuestión de, de esta lluvia No voy a poder llegar entre los primeros puestos Porque no pude entrenar ayer, no pude entrenar hoy claro. Entonces Pido disculpas a la afición Que no voy a poder estar entre los cinco primeros Y bueno, llegaré donde tenga que llegar. Lo importante es llegar. ¿Eh? Lo importante es llegar. Se pierde un contrato importantísimo con una marca de ropa deportiva mundial. Porque ah. si entraba entre los cinco primeros ya tenía asegurado. Cinco años con las tres tiras, pero... Ah. ¿Qué vamos, vamos a hacer? A... Eh, el Paso a Paso también organizó la la, la cena de gala. Ah, que tío, ocurrió? De saco y corbata. Sí, había gente con suquís corbata, si sí, o ¿Eh? Yo salí de entrenar y me lo encuentro a Centurión. Digo, uy, dije, ¿qué, ¿qué pasó acá? No era normal salir de entrenar y verlo a Centurión ahí. Pero bueno, todos estaban, estaban todos elegantes. Mucha sí. sí. Mucha etiqueta. Yo creo... Che, y... y si, le, le, si le pedían la cuota la cuota social en condiciones de no votar... No. Quiero, no, no, no, no. Quedábamos, quedábamos, en mi mesa quedábamos dos. <ríe> Luis Otero y yo. Y ya se otro, otro? Hace, ¿no? No, los voy a mandar <risa> al frente. <risa> Pero... eh, Luis, ¿te puedo hacer una consulta? Sí. Eh... ¿Qué más? De la no, nora. no, tuvo un Estuvo... expresidente de Racing? Tuvo dos expresidentes de Racing. Eh. Uno, eh, cuando lo nombraron, eh, que es el señor Lalín, se escuchó algún murmullo, algún chistido. Y el otro fue Molina. Bueno, sí. pero lo importante es que pagó la mesa y colaboró con el prediotista. Sí, pagaron la mesa. Eh, había una mesa de, del presidente con el oso y la familia del presidente. Eh, estaba la mesa de cuño, estaba la mesa de la LIN, En la mesa de la LIN se sentó Alberto Bicenzo. Estaba la mesa de la gente de, de Jiménez con García, el chelo delgado y... El turco. el turco estaba la mesa de Racing Cambia y la mesa de la cruzada renovada a la Cármica con sí. Claudio Velo cuando llegó el momento de los de, la, de los premios el único candidato hasta ese momento que recibió un reconocimiento por haber aportado en Racing fue Claudio Velo igual, bueno, pero es digno de, ¿Eh? de Claudio Velo sí, si sí. y fue el primero en que recibió una plaqueta que fue emocionante en, la, en el Facebook nuestro están la, la, las fotos. Volviendo a la maratón, acá te tiraron un palo, Luis. A ver. A Sergio, ver, a ver. Sergio te pone. Señor a ver, a ver. señor locutor, deje de comer tantos platos de ravioles y verá cómo llega bien a la maratón. Yo quiero ver al señor Sergio, Lisi, <risa> ¿eh? que se anote y que venga a correr el domingo. ¿eh? No le cuesta absolutamente nada al señor desembolsar la suma. Y empezar a correr. Yo no le digo que corra, que la camine. Juele, tiene tiene que, más estado que yo, señor este. Que juegue un asado, dale, yo lo ¿Eh? hago. Que juegue un asado. ¿Jugamos lo... un asado de quien llega primero? ¿Vos claro, eh, lo sé? Jugamos un asado lo... de quien llega primero. Es, Sergio, dale. Yo... Porque mirá que la vez que ah, te no, a vos, vos, ¿eh? No, no, pará. y a mi hija pará, también. Pará, eh. no, el año pasado yo venía corriendo. Así, ¿viste? Y me lo encuentro. La veo a Malena y a Luis. Y le grito, ¿Viste? Como que yo no podía. Nene. Entonces llegué a la cancha de Racing y, y no podía dar la vuelta porque no daba más. Y no veo al bicho ahí caminando tranquila. Y digo, yo no puedo ser, yo soy... no doy más, dije. Y me ganó, lamentablemente. Te, Pero bueno. Yo gané en la carrera. Yo la despasada la gané. Yo cuando llego, doy la vuelta, cuando doy la vuelta al estadio, pasé cuatro o cinco personas que se quedaron sacando fotos, y cuando yo miro hacia adelante la llegada, no tenía nadie delante. Así que yo creo que gané. Pero eso fue el lunes, Luis. <risa> ah, porque parece que llegaron no, todos a no que, no, era, que, Yo que el era, estaba sacando fotos a los ganadores. Todos, ¿todos, los, que estaban, eh? todos, ¿todos, ¿todos los que estaban en la tribuna, ¿no me habían a ver llegar a mí? Miran sí, ¿todos, todos los que habían corrido antes? Ya, yeah, te tengo oh, No quiero desencantarte, pero... Bueno, está bien. ¿Qué le vamos a hacer? Yo, digamos, yo voy a seguir corriendo. Dijo el varón Pierre de Cubertán. Lo importante es competir. Yo... Dos, festejo varias cosas ese porque en esta maratón la primera que se hizo fue el 4 de noviembre de hace dos años. Eh, celebrando el aniversario de la Copa Intercontinental. El día en el centenario. Y ese día fue una fecha muy especial para mí, yo no corrí la maratón. Ese día. Pero ese día me propuse que al año siguiente le iba a correr. Y fue el último día que fumé. mira Así que se cumplen dos años... Que, que dejé el cigarrillo, así que bueno, claro. algo más que te tenés que agradecer a Racing. Ah, se lo agradezco a Racing, además, dejar de fumar cualquier, bueno no puede dejar de fumar cualquier día, el, el régimen lo empezás el lunes, pero el 4 de noviembre. ¿Qué es una fiesta espectacular, vamos, seguimos. ¿Qué más? En la cena estuvo el Chango Cárdenas, en la cena tuvo... decirle gracias a Chango por vos de de fumar. <ríe> claro, claro. En la <ríe> cena estuvo, en la mesa del Chango Cárdenas estuvo Pisuti estuvo Maggio. Maschio el chango eh, y en que no? no no me acuerdo bien cómo estaban sentados y en la mesa al lado estaba molina me parece eh, estaba molina quién más tuvo después llegó llegó tarde el presidente Blanco, que tenía una reunión impostergable en la, en la Asociación del Fútbol Argentino. Siempre tiene sí. reuniones impostergables. Sí. Ah, va la AFA. Había renunciado al cargo del AFA, pero bueno, este, sigue yendo. Uh -huh. eh, y también Melconian llegó tarde, llegó a los postres Melconian, cuando ya estábamos afuera de la carpa, con el postre. Yo creo que en la AFA, más allá de que no conozco cuál es la actividad del presidente Racing. Se están jugando posicionamientos para octubre del 2015 sí, claro. uh -huh. Y creo que los clubes estarán tratando de cada uno de ganar terreno y reposicionarse Después, eh, excelente la conducción de Luis Otero, de Macu Mazuca Y del locutor del programa de Sergio Palmas No, no me acuerdo, Santiago se llama, no me acuerdo el, el apellido Eh... ¿Ese está el día? ¿Eh? ¿Ese está el día? <risa> Yo te digo de unos cuantos que no estaban al día. ¿Qué? No, no, Digamos, no lo digo. Como le dicen que se equiparcan no está el día. vamos a lo mismo. Eh, ah. Eh, te digo todos los que hay. Hay una... Hay una... Un mail que habilitamos con unos chicos que nos están dando una mano eh, para para hacer la, la encuesta. ¿Qué va a comenzar después del viernes? Que estén los tres o cuatro... Eh, las cuatro listas que se presenten eh, pero que quiere ya está de decidido su voto, lo puede votar es en racingvota 2014hotmailcom mandan el nombre o el número de socio y nosotros lo ponemos lo buscamos en el padrón si está eh, lo agregamos en el padrón, igualmente aunque no sean socios pueden votar, porque de hecho que los chicos ya estuvieron eh, relevando algunos, algunos votos eh, hay mucha gente que que no es socia, que forma opinión, que no está en condiciones de votar, pero sin embargo está así, marcando tendencia. Y en esa tendencia, digamos, están los, los números bastante, bastante parejos ¿eh? en, la, en las elecciones. No vamos a tirar eh, todavía los, los, los datos, los vamos a dejar eso para el final. Vamos a ir diciendo tal vez cómo va. Creo que una muestra va a ser con una gran cantidad de, de votos porque digamos uno entra hoy en una página, en alguna página que hay una encuesta y y por ahí está ganando un candidato y, y no tiene más de 150 votos claro. y eso realmente no, no marca una tendencia eso es lo que vamos lo que vamos a hacer de aquí a finales racinbota veinte catorce arroba a partir del lunes cuando pues quieran si ya tienen decidido el voto pueden estar votando ya la gente Eh, igual nosotros lo, lo, lo estamos poniendo todos los días en, en nuestra en nuestro Twitter y en nuestro Facebook. Un abrazo a los chicos que hacen el programa de ayer de Racing, que nos están diciendo que nos están escuchando, eh, de Radio Racing Show, que viene en el día de ayer, en este horario, no en, a las 21, ¿no? 21, 21 horas lo, lo, los martes. Bueno, un día esto tenemos que venir y eso viene nuestro y Tendrán que venir, si ¿sí? están cerca acá ¿no? Están invitados Darme. Y así charlamos, 22 horas 22 horas compitiendo con los amigos del Ponja Hablando eh, del Ponja, muy buena la página de, de Racing Sin Fronteras donde está el padrón, que el que quiera consultar si puede sí. votar o no entra en racingsinfronteras.com. Ah, justo, buenísimo, porque tengo un amigo que tiene dudas que dice que vota, yo creo que no, pero bueno se puede fijar ahí Claro, sí. con el número de socio. Pones el número de socio y ahí te aparece si está, si está en condiciones de votar. Si ya estaba dado de baja, te dicen no aparece el registro. Uh -huh. Si esto estaba atrasado en diciembre, que hubo mucha gente que se quejó de eso. El tema de los morosos, ¿sí vos? El tema de los morosos, uh -huh. porque dice que dejan, que dejan para, para el año que, para el año siguiente, porque ya el campeonato terminó, cosa que puede ser cierta. Eh, y que no los dejan no lo quieren dejar votar ahora pero digamos, vamos a agarrar unos nombres así al azar de gente, Julio César Alac creo que nos deja para el año que viene eh, la, el Alac Alac. Ah. Alac, sí Hombre de Blanco Sí sí no hay de todos eh no, ahí estamos para el hombre de blanco que se viste de blanco de etiqueta blanca y todo lo demás eh, no del hombre de y tiene plata porque no es de allá de la plata sí sí sí es de la plata sí claro. no pero hay uno que se viste de blanco también bueno pero no está al día ah. ese está al día sí. pero y en torre ¿Eh? sí ah. está bien porque pero él es el que a la citar a declarar o sea, sea, es... vamos a ser realistas él es el presidente de la unidad básica Puede ser claro pues está llamado porque la la fu a ver, a ver la yo, fue, de yo estoy muy enojado en esto hay lesiones en Racing sí hay lesiones sí. no a nivel nacional y sí. me molesta me molesta que no sé que, se, que entre la política nacional a Racing uh -huh. sí a mí también me molesta en el sentido de que eh, estamos eh, estamos Muchos políticos están... A, y gente que estaba trabajando con uno, ahora se va con otra por cuestiones políticas. ¿Por cuestiones políticas o por otras cuestiones? ¿Para él, por cuestiones políticas? ¿sí? No, no, no. Había, también había otras no Pero cosas. son cuestiones políticas, así que... ¿Eh? Que yo no voy a estar bueno, investigando. Pero bueno, no no no ven no al caso. Pero yo digo que... Están los ¿Eh? morosos, los procesados, los políticos. Todos se quieren meter en raza, Sí. Entonces pensemos. Ahora yo tengo una pregunta. Hoy estaban... ayer había ayer hubo presiones en la comisión electoral para que los morosos que no estaban en el padrón eh, votaran. Eso es un acto político. No, pero escúchame, ya habían es, votado dos veces acto... y salió, salió que bueno, no votaban. Es un acto político. No, está que por... voten. ¿Es un acto político eso? No, está por y, el estatuto. Bueno, la, también, hay que también está por el estatuto la asamblea pedida por los socios para Nicolás Pacheco, que la dejan después de las elecciones. Mm. Pasados los 30 días que tienen que dar respuesta. Obvio, que seguro. dicen que es político. No lo hacemos porque es político. Seguro. Bueno, digamos, acá, acá. Aparece el, aparece, el, el nombre, aparece el nombre de, de. Si vos me decís. Tengo acá la lista ¿eh? mm. de los que sabemos de quién son. ¿Mm? Mm. Si vos me decís que son todos de Blanco, no. Mentira. Mentira, porque hay de todos. Obvio. Todos tienen su gente que no vota. Son muertos en el placar. ¿eh? El muerto, no, el muerto en el placar es aparte. Aparte. El otro día eh, Molina estaba con Blanco. Ahora que Blanco está con Jiménez, no está con Blanco. ¿A dónde se metió Molina? No, La verdad que... Me hubiese gustado. Sí, y, y Jiménez te presenta a Vale muerto. ¿Ah, sí? ¿Qué? No que te acá. Claro. Capaz que, viste, el otro trucharon porque está con el presidente. ¿Hay, hay, hay, hay otros que muestran fotos de gente que no está en condiciones de votar. Los o sabrán, o que no son socios. No, obvio. Ah, cerrar lo echaron, viste. Cerrate está uno de los que debe. Claro, lo echaron, debe ser por eso. Porque está con blanco, entonces lo echaron parece que lo echaron de la Comisión directiva y todo lo demás bueno, que lo a poner hay, no... hay, hay muchos nombres así conocidos viste eh, don, el, el Guevara por ejemplo el de, la... el de Villa del Parque el Aníbal Buteler el vaquero no puede votar eh, bueno, Pablo digo... Mena el tesorero de Racing te digo... escúchame si vos me no me queda lejos se hagan olvidado me queda lejos Hay otro que vive a la vuelta. No le fue el cobrador por ahí. Pero... No sé, yo tengo a mi cobrador y lo voy a seguir diciendo y amigo personal, ¿eh? porque de tantos años, uh -huh. hace 37 años, bueno ahora yo no lo tengo, pero lo tiene mi familia, ¿no? Pues yo sigo pagando uh -huh. por por por toda mi familia. ¿eh? Que bueno, uno trata de aportar la ración. Yo soy vitalicio, pero le aporto, sigo aportando. Al contrario, le hice socio a mi señora porque bueno, yo ya no pago más, entonces bueno, uno lo paga. Eh, es una cuota de aportar a Racing porque eh, no sirve ir a la cancha y sacar la entrada no sirve no. muchacho no me entendés porque gastás no. más plata gastás más plata y se, se, se la lleva se la lleva se la lleva a, a... No, eso otro la pero la la... le sirve uh -huh. eso, 130 pesos que no, no, no, vos no, le no, para no, a, no. a Racing le sirve y mucho porque le entra 130 al Racing eh yo fuera de lo que es la opinión de la política, entiendo que esta gente que integra esta lista tiene toda tarjeta de crédito Qué obvio. con lo cual realmente me sorprende que no tengan la cuota en débito automático claro. que es una ventaja para el club y una comodidad para ellos No, no. Sí, realmente pero... 150 pesos que es el valor de la cuota entonces, entonces, eh... que se paga hoy, por lo menos de acuerdo a mi último resumen de tarjeta de crédito y lo que me descontaron me parece irrisorio Uh -huh. Creo que se lo va a estar desayunando. No, además que eh, hubo uno, hubo uno que quería comprar era... una camiseta el otro día. Levantaba la mano y comp para, para comprar la camiseta. ¿A cuánto? 600 pesos? ¿Eh? ¿Qué 600 pesos? A cuánto? Se vendió una camiseta se vendió en 12 lucas el otro se día no, la camiseta. Se remataron. Ya, parece que equivocaste, quería pagar las cuotas que debía y vos te confundiste. No, no. no. no. iba levantando la... bueno, al final no la compró, qué sé yo, se quedó con las ganas, ¿Qué? pero bueno. Qué decir día, pero no. yo, me, eh, yo decía y nunca me atrasé, te lo puedo asegurar nunca me atrasé en la cuota social de Racing. Siempre pago mi viejo Yo la puse en débito Cuando, cuando era chiquito Me la pagó vende. mi viejo Cuando yo me hice grande Que tuve que pagarla yo La pagué Y primero y a pagaba La puerta de Arras Y después no pagaba Sergio, más. Y como y dice Como dice Hoy tenés varias formas de pagar El no, no, no cobrador venía a mi casa Entonces, El cobrador si no. Nos está quedando muy poco tiempo Creo que tengo un par de fiestas De filial por ahí Que se vienen Sí El sábado El, el sábado, sábado hay dos Eh, no Sí Eh Uno, uno de noviembre. Primero, de nuevo, primero tenemos la de tres. A las seis eh, es el evento Help versus Racing. Lo organiza la AFA en el estadio. Claro, ah, el partido nuestro. Sí. Y la se tema la plata, es el evento. Versus ah, no <risa> Racing. ¿no? no, no, la fiesta de la filial ah. es de tres arroyos, tres arroyos que viene ahí, la, la que viene abajo de, de, del, del, del partido. De... Bueno. Mientras él te la busca. Acá, acá, acá. El primero, a las 9, la eh, organiza la filial de Tres Arroyos, eh, en San Lorenzo 575, la entrada es de 250, se pueden contactar al número 02-983-420642, y es a beneficio de la filial. Está bien, y nos queda el jueves, el, ¿cuándo es el, el 4 de noviembre? ¿Es la de...? A las 9, ah, la no? cena del... La, la octavo, an octavo aniversario de la filial de Lomas. La dirección uh -huh. es eh, mi club en Cochabamba. En 2, mi club Banfield. Sí. sí. Mi club Banfield. el precio? es eh, 150. 150. Se 50. pueden contactar a fiestarracingloma.gmail.com Bueno, pollita. Eh, ¿Qué más tenemos de...? de ah, vamos a, a comentar algo. Atlanta. ¿Jugaron las chicas con Atlanta? Sí, el domingo. El domingo jugaron con Atlanta. Sí. Atlanta es un club de la B de la B que estuvo concursado, si no estuvo, no llegó a la quiebra. Tiene todas las actividades, más de 20 actividades y vos llegas a Atlanta y te dan un folleto, un folleto con los horarios, con los precios, con el responsable. ¿Mm? Muy bien. En, la sede, en, la, en la sede. En la entrada de la sede. Además de que en ese horario jugá, jugaba el primer equipo de Atlanta por el partido, vos en Racing juega juega Racing no puede haber actividad juega independiente la gente juega no independiente no puede haber actividad la gente salía del estadio y iba a comer al restaurante de Atlanta de hecho la, la barra brava de Atlanta estaba ahí de hecho agradecemos a una doctora de Atlanta que una chica Él se descompensó y la doctora de Atlanta nos atendió cuando bueno eso es un tema que vamos a charlar en algún otro momento eh, que no hay no hay una agencia nuestra, no se sabía ni qué cobertura tenía la chica, y eso es del responsable de la actividad. Pero bueno, no nos queda más tiempo. Me quedó en el tintero lo del funcionario curtista, que se imaginan quién es, eh, que está procesado está bueno. por Dádiva, oh. sí eh, que lo van a citar en cualquier momento para que vaya a declarar por qué andaba con un Citroën, Eh, de la de la firma Peugeot del G.P.C. Arge, Argentina. Hoy tiene un B.M. ¿no? Es? Hoy tiene un coche blanco que no sé si es un B.M. Muy pero bueno, es un Mercedes. Un Mercedes ¿Eh? bueno, sí. Y sigue trabajando en seguridad porque aparentemente eh, la, las cámaras de racing las maneja él y la ambulancia de 3 de febrero que es la que cubre el servicio de las inferiores. Y se acabó la computadora del jardín, pero bueno, no importa. Y ahí. se escapan las computadoras claro, del jardín. Claro, por, por eso te digo, están los morosos, los procesados y los políticos. Tenemos todo en esa lista. Bueno. Saludos general. No nada. Sí, nos, ¿no? bien, pues. nos vemos el viernes. Nos vemos que ganemos en la plata. Vamos a, vamos a ganar en la plata. Música, nos vamos. Chao. Hombres de paja que usan la colonia, lleno no. Desde Buenos Aires, transmute Radio Cadena. Es la hora 20, 56 minutos. Radio Cadena te da la temperatura, 19 grados. La humedad, 94%. AM 1470, Radio Cadena, espacio publicitario. Instituto Mega de Informática Cursos de computación con orientación laboral Ciento de práctica en máquina Enseñanza personalizada O recibe esa selección. Windows, Microsoft, Office Diseño gráfico, diseño web Edición de audio digital Sistema media, autocamera Malpux 608-4242-0901 El Mega Instituto de Informática El es todo lo que su competencia está llamando crisis pueda llegar a ser el mejor año de la historia de su empresa por eso hoy más que nunca anuncie en radio mm, pechera patitos cañas y el casco ahora sí estoy lista para el hockey guantes ahora la faja la brocha las botas el casco y a trabajar Para ciertas actividades tenés que protegerte. El casco es lo primero si elegís.